a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas Maurito? Aquí estoy, Cintia. Buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, te escucho muy mal, che. No sé qué está pasando por acá. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Ah, no, están muy no, mal no, estos hay, auriculares. No, no, hay, hay un auricular que, que miente. Sí, ah, ahí, ahí lo bueno. cambié. este hay que tirarlo la miércoles. Ah, eh, sí. Ahí vas, enterito, sí. No bueno. te escuchaba, pero ni en mono, ¿eh? No, no, no, no. Bueno. bueno, expliquémosle a la gente que es el mono. Porque <risa> bueno. ahora que viene el mono, el león... Todo eso, <risa> ah, trato. claro, porque ahora es una fauna. Ahora es la, una fauna. Tal cual. Y puede llegar a ser peor en octubre. Sí, es verdad. Bueno, el primer análisis político lo hizo el gobernador Sergio Silioto junto al ahora candidato a diputado nacional Ariel Rauschenberger hace un ratito en el despacho del propio gobernador Sergio Silioto. Unión por la Patria no había hecho ninguna manifestación pública ayer por la tarde, por supuesto que desde la Pampa o desde el gobierno provincial analizan esto como una eh, elección como es, nacional, pero un poco alejada de la realidad pampeana, sobre todo pensando en lo que pasó, aunque también con cierta preocupación por los números que le ha dado a Miley en esta en esta elección en la Pampa. Y es por eso que eh, nosotros le preguntamos, en realidad el gobernador arrancó la conferencia de prensa diciendo las primeras dos, tres palabras, diciendo que este voto afecta a La Pampa. Así lo, lo consideró. Y es por eso que nosotros le preguntamos desde Radio kermes al ahora candidato Ariel Rauschenberger, cómo afecta a La Pampa o por qué afecta ese voto a La Pampa. Y Ariel Rauschenberger dijo que esto lo veían venir, eh, sobre todo en el día de ayer, y que van a buscar una estrategia de hacer una campaña diferente a la que hicieron hasta ahora. Mira, nosotros en la recorrida... ...que veníamos haciendo, si bien habíamos recibido muy bien... ...pero había un, un no había clima electoral y había eh, eso que por ahí... Lo, de, ...lo definíamos como impredecible, de decir para dónde iba a salir... ...disparado eh, ese esa imprevisibilidad que bueno, eh, sal, fue un tema nacional... ...y que fue por el lado de mi ley, pero como, como decía este el gobernador... Creo que estamos competitivos y que, bueno, depende de nosotros también y de cómo trabajemos y cuál sea la estrategia que llevemos adelante de cara a octubre, eh, que podamos lograr el resultado que estamos esperando. Bueno, algo impredecible que se volvió algo eh, real, porque los votos de mi ley no se habían robado, sino que estaban adentro de los sobres y adentro de las urnas. Eh, primó en la conferencia de prensa que duró cerca de 20 minutos una idea de competitividad... ...de llegar bien al balotage... ...porque eso es lo que plantea el propio gobernador... ...Sergio Siliotto... ...es la final... ...Unión por la Patria, según dijo el gobernador... ...a una consulta que le hicimos desde Radio Cermés... ...es eh, la única opción antiderecha... ...así lo dijo, una opción antiderecha... ...y que para Unión por la Patria... ...en el balotage, en noviembre... ...es el partido final... ...lo, lo, planteó, lo planteó como tres partidos... ...tres competiciones... O está sea, por cierto ayer. que unión por la patria entra al balotaje claro está ellos están seguros desde unión por la patria el tema es con quién van al balotaje bueno. si sí, es con Milei, que asoma o asomó bastante bien desde las desde los votos en el día de ayer o directamente con este con la otra parte de la derecha, porque Juntos por el Cambio no lo dejan de este considerar parte de la derecha, aunque lo más derechoso es hoy en día mi ley, y dice el gobernador que la gente votó con bronca, que es un voto bronca, y que votó eh, una este, una coalición política sin militancia, sin territorialidad y con... este con eh, ideas o con propuestas que son muchas mentiras sobre todo la cuestión eh, económica que lo planteó de esa manera y también hizo mención a esta frase que hizo el propio este Milley ayer diciendo que era un disparate que eh, donde hay una necesidad nace un derecho, una máxima del peronismo eh, Sergio Sileto también habló en la conferencia de prensa y si les parece lo escuchamos Claramente que Eh, el voto Milley a nivel nacional es un voto que expresa la bronca. Espesa la bronca, pero no tiene solidez para elegir candidatos. ¿Cómo se revienta? Cuando, cuando uno analiza y uno claramente tiene que darle una connotación al voto de Milley, claramente es un voto con bronca, pero es un voto que no expresa positividad. Eso queda marcado, eso queda marcado en que al votante de Milei no le interesó elegir diputados. No es que el voto en blanco haya ganado. Entonces, ahí queda certificado de que el voto Milei en la Pampa era un voto bronca, un broto, un voto bronca que coincide con una elección, yo ya se los dije, son tres elecciones totalmente distintas. Hablábamos recién con los amigos acá... ...de fútbol... ...son tres partidos distintos... ...en canchas distintos... ...con distintos jugadores... Gobernador. ...terminó un partido... ...que en el caso de... ...Unión por la Patria... ...en la provincia de La Pampa... ...del peronismo... ...tenía más connotaciones de amistoso... ...que por los puntos... Es... ...hoy arrancamos... ...hoy arrancamos... ...otro partido... ...y en eso... ...si usted quiere... ...vamos a avanzar... ...tenemos las mejores expectativas... Partimos de un lugar muy importante. Tenemos unas enormes expectativas porque llegar al Balotage, que es el próximo partido, el próximo partido es llegar al Balotage. Somos el equipo que mejor posicionado está para llegar al Balotage. Nuestros votos son el piso. Nosotros no competimos con otro candidato en las elecciones generales. Y ahí donde se tendrá que ...poner sobre la mesa... ...los dos países que están en juego... ...y en esos dos países en juego... ...es dónde está la gente... ...si adentro, dentro de la inclusión... ...de la igualdad de oportunidades... ...de los derechos... ...de la mejor calidad de vida... ...o, o está fuera de todo eso... ...qué rol va a tener el Estado... ...en el próximo gobierno... ...un Estado que incluye... ...un Estado que hace obra pública... ...un Estado que se ocupa... ...de los que menos tienen... Nos están planteando un país donde el Estado no exista, que exista una supuesta meritocracia que afecta a todos por igual, partiendo de un enorme error que no existe meritocracia si no hay igualdad de oportunidades. Bueno, eh, parte de la conferencia de prensa que brindó el gobernador Sergio Siliotto y también el ahora candidato eh, por Unión por la Patria para la Diputación Nacional, Ariel rausenberger todo giró en esto, en que el Balotage es un partido único final y que Unión por la Patria está mejor posicionado, uh -huh. llega eh, en mejores condiciones a ese partido porque, según el, el análisis del gobernador Silioto, tiene un piso y los demás partidos eh, tienen que eh, analizar otras cuestiones que tienen que ver con algunas alianzas dentro de la derecha. Y les contaba esta cuestión de eh, hacer hincapié en qué eh, eh, país se propone mi ley, eh, un país de la meritocracia, un país sin intervención del Estado y por supuesto con eh, más cuestiones privadas que eh, servicios brindados por el Estado tanto nacional como provincial Bueno, eh, a mí me, me traen algunos eh, problemas, me, me, me genera molestia eh, cuando la política se define permanentemente en comparación con el fútbol me molesta profundamente No, no no entiendo porque este, se intenta realmente todo el tiempo eh, metaforizar eh, no fue un partido amistoso no no yo pero no es un juego eh, no es un, primero claro no es un juego porque acá perdemos realmente claro. eh, capacidad de derechos de ejercicio de derechos uh -huh. y la verdad que no bah, a mí desde mi punto de vista definir eh, la elección de ayer como un amistoso me parece bajarle el precio de un modo este muy grosero, pero bueno, el intendente el gobernador sabrá, no va a ser no voy a ser yo la que le diga cómo tiene que manejar sus discursos, pero me parece que simplifica un hecho complejísimo eh, hablar permanentemente en términos futbolísticos de lo que pasa en la política en Argentina y en nuestra provincia también. Lo hace habitualmente. Habitualmente, el sí, sí. sí, sí. Sí, sí, sí, lo hace habitualmente, pero bueno, es el el Para él es el mejor ejemplo que encuentra para contar uh -huh. algo y bajarlo al llano. Bien. Pero, bueno, son cuestiones y son estrategias de, este, de discursos. Bueno, gracias, eh, Maurito. Nos reencontramos. Hasta luego.